hiciste a colocar las rejas y había todo un proyecto pero bueno pensábamos que por ahí eh, la sumatoria de intereses de que no de que uh -huh. no se pongan en las rejas eh, íbamos a poder este parar con eso porque en otros lugares sí pudieron pararlo pero bueno ¿En dónde? Eh, ¿En... Eh, por ejemplo en la plaza eh, en una plaza de eh, no me quiero equivocar pero en gaona en la calle gaona Eh, no me acuerdo el nombre, no la colocaron eh, directamente los vecinos dijeron que se iban a hacer cargo de ellos de este cuidar el, el lugar así que bueno, eh, la habían puesto, la sacaron y ahora sí. la están cuidando ellos eh, me parece que en lo que pasa en el Parque Centenario hacer un parque tan grande es casi por imposible sí, denunciar sí. a toda la gente que se haga cargo de un cuidado de algo tan, tan grande, pero bueno, que no sería malo empezar a involucrarse Nosotros cuando empezamos este estaba el proyecto después bueno se logró realizar hoy en día están vemos las rejas ahí eh, todo lo tienen naturalizado mm. pero bueno eh, lo que también este, están en por lo menos así de nuestra parte lo que no no está naturalizado Es que la gente se sigue expresando Por lo que es fuera del parque Por lo menos lo que dicen que es el adentro o el afuera Tenemos bandas que siguen tocando Tenemos la gente que todavía sigue Ahí este, disfrutando del espacio público Tomando mate, jugando a la pelota Andando en bicicleta, lo que hay sea Hay una rampa de skate, ¿no? también El skatepark, skate que también park. se arman los chicos Ahí en el claro, fin de semana claro. Entonces hay un montón de actividades que se hacen Por de fuera, fuera de las rejas de los cuales están prohibidos hacerse adentro hmm. Y bueno, la gente tiene eh, su, su punto de vista sobre eso Nosotros obviamente estamos por afuera sí. ¿no? Proyectando Sí, en, en, hay varias plazas en las que se hizo Es que se dejó una parte afuera, una parte adentro eh, Y demás pero si sí, yo lo decía más más que nada en cuanto a, a lo naturalizado es que ya no no a, al principio nos molestaba mucho y ahora ya es como que es, es raro ver una plaza que no tenga esas rejas y está buenísimo que se sostengan proyectos no solamente como el de ustedes sino todas las cosas que se hacen eh, por afuera y que tienen esa visión de que los parques o las plazas deberían no tener rejas y deberían ser realmente de todos para todos y, y todo el tiempo ¿verdad? a esta altura porque a mí me obviamente estoy de acuerdo de que la Las plazas no tengan reja no pero viendo ya el paso del tiempo de que las, de las rejas están eh, fue para mejor digamos para las plazas es lo mismo que las calles doble mano ahora que ya pasó un tiempo es para mejor digamos hay una hay una conclusión se puede decir estar más cuiidada las plazas no mira este el cuidado es muy ficticio lo que hacen es eh, ponerte un par de plantas eh, ni siquiera las riegan eh, tienen baños están todos clausurados te ponen te sacan este una fuente eh, te la cambian de lugar eh, hacen un anfiteatro también donde ahora te cobran así sea mínimo pero te cobran este antes era para todos era gratuito o sea que en realidad están haciendo otra cosa o sea eh, quieren que eh, Hablan del tema de la seguridad Y en realidad no ven qué es lo que pasa afuera Hay un montón de gente que está durmiendo en la calle Hay un montón de pibes que de repente necesitan Esa contención y no la tienen O sea que, ¿a quiénes están cuidando? ¿O qué es lo que están cuidando? A mí me parece que están haciendo que cuidan Hacen que hacen Entonces, de lo que queda afuera Como que no les pertenece Y como Estado me parece que sí Deberían también tener una política Para todo lo que está pasando De hecho, es toda una consecuencia Lo que queda afuera Es toda una consecuencia de esta de este sistema Sí Entonces, es como que, bueno, ¿a quién cuidamos? Uh -huh. ¿no? Y, en definitiva, no sé, está naturalizado, sí, pero porque Porque no hay una intervención del el común de la gente de decir, dejen las rejas abiertas, pero nosotros tuvimos una experiencia el 25 de diciembre, que, bueno, fue una fecha medio ahí, Galtuntún, porque eh, sabíamos que estaban, iban a estar todos medios este, así eh, entretenidos con otras cosas, bueno, las fiestas en sí. Eh, proyectamos por primera vez dentro de lo que era la parte de donde están las rejas y la gente no se quería ir y no se venían a echar los que estaban de seguridad que tenían que por ahí cerrar la, las rejas y la gente no se quería ir y estaba bueno eso o sea, me parece que falta un poco eso de, el involucrarse empezar mm. a decir lo que realmente tienen eh, tienen adentro lo que quieren decir, ¿no? eso es Eh, empezamos a invitar a la gente las funciones que hay, hablamos un poco de, de, vale. de la programación sí. eh, son todos a qué hora y, y todos los sábados ¿no? Sí estamos todos los sábados al atardecer, ahora que por ahí está cambiando ya se viene el frío uh -huh. por ahí oscurece más temprano vamos a estar a partir de las 6 7 de la tarde, ya comenzamos nosotros el armado desde antes y eh, comenzamos con una serie de dibujos animados para los pibes para grandes y chicos. después siempre tenemos eh, un corto y bueno y un, después un largometraje que tiene que ver un poco con la coyuntura de lo que está pasando o a veces nos relajamos un poquito y pasamos uno de ficción que también trata seguramente de cosas que, que por ahí no hablamos. Claro. Eso. Uh -huh. Y estamos a metros del mástil a veces cuando no llueve o sea ese sería nuestro lugar fijo, cuando nos llueve del lado, tirando para Marechal. este Esto queda, para los que no saben, es Díaz Vélez y Marechal. Y cuando llueve, como eso está todo embarrado, vamos para el otro lado, el lado de la derecha, que hay una fuente, y bueno, proyectamos ahí. Buenísimo, o sea que con lluvia también se la van. Sí. Eh, no, o sea, lo que cuando... se puede, ¿no? Claro, sí, no, porque eh, están los equipos Pero, o sea, la idea es que por ahí Si llovió antes y si está todo claro. En el lugar embarrado no, Porque tiramos una alfombra Un par de banquitos, nada más Y la mm. gente por lo general está en el piso este, Disfrutando la película Pueden entrar y ver la programación En cinelibreparqueabierto.wordpress.com ¿Qué hay este este sábado? Bueno, acá estamos mirando este Que tenemos eh, Hierro 3 eh, Más la mala reputación eh, Dos años sin Luciano Arruga Como dice ahí el, el título eh, Bueno, ahí Tenemos toda la programación A ver, permiso, eh Toda sí, la programación sí, sí, sí, de la del mm. mes Este... Bueno. La de mañana, ¿no? Tendríamos que, que, que avisar ¿Cuál es la mm. peli que se da que se da mañana? Y además de, de las de la programación de cine de rosaados que fue el, lo que yo comienzo hacia en el libre parque abierto están haciendo otro tipo de actividades también Sí, digamos. hacemos la olla o sea, mm. hacemos una olla popular este bueno siempre por ahí hay amigos que se acercan a veces con una guitarra como han pasado y bueno tratamos de improvisar algo ahí eh, pasamos algo de música como para ir este Bueno, ahí está diciendo Sabi del festejo de los 5 años Claro, ¿no? nos Podemos contar un poco eso, lo que pasó Que la verdad uh -huh. es que estuvo muy bueno eh, cuando fue hace poquito? Fue el, el, el sábado pasado Sábado pasado Sí, eh, considero que somos muy buenos productores de jodas Eh, y la verdad es que vinieron músicos muy buenos la gente se prendió de todo, hubo folclore, hubo rock hubo de todo, de uh -huh. todo. y bailamos eh, se hizo un rico la gente hubo tambores también, no quiero dejar a nadie fuera este pasamos varios cortos clásicos que nos acompañan a lo largo de estos 5 años en todas las otras manifestaciones mm. que hacemos, ¿no? porque eh, no solamente estamos en el parque, sino en todos esos lugares donde nos eh, invitan a participar donde nosotros pensamos que está, estaría bueno poder ir a proyectar, llevamos estos materiales que es bastante diverso, tiene una diversidad bastante grande y bueno, lo que hacemos es tratar de que la gente participe se, se arme un debate también después de cada una de las proyecciones a veces lo logramos, otras veces no mm. eh, pero bueno, hay, se, se crea una linda movida se crea también una cosa muy... Este, de que empezás a conectarte con gente que vive ahí en, en el parque, que pasa por, eh, por otras condiciones, ¿no? Que va a disfrutar de otra manera, o sea, ya es su hogar, y eso te hace tener una realidad distinta de lo que está pasando en el espacio público. Hmm. Eso. Te agradecemos mucho que hayas venido, invitamos de vuelta a la gente mañana ¿eh? en el Parque Centenario, ahí cerca del Mástil, al siempre atardecer. está al atardecer. Sí. Uh -huh. eh, eh, digo la dirección de mail que es eh, cinelibreparqueabierto.com eh, y pueden escribir ahí sugerencias, eh, a raíz de eso si quieren le podemos empezar a mandar la grilla de todos los meses. Y nada, es un espacio para venir a compartir y charlar a ver qué es lo que nos pasa a todos los... So, de los espacios públicos se recomienda llevar mate mate, alguna lona para el piso sí. si quieren, en invierno seguimos proyectando por ahí cada 15 días y una mantita y, una mantita, sí. y, un, y a, a, ahí por ahí un vinito ya, sí. ya da no, un vinito bueno. para compartir si el olla. De... Es, olla está la olla está bien, está ¿no? bien Esa es la muchas gracias por venir ¿eh? gracias, gracias. vamos una tanda después de la tanda sorteamos ¿eh? las entradas de casero, así que les queda la tanda para anotarse en el sorteo y ya después mañana van a ver al teatro casero que tenemos como cuatro pares de entradas Olor humano, ahora el hachazo.